¿cómo te va? ¿Cómo andas? Hola Fabián, hola Santiago, ¿cómo andan? Todo muy bien. Bueno, bueno. Eh, te vamos a pedir la opinión del grupo, un grupo que ya a priori por, por, la, por la importancia de los equipos sabemos que no es un grupo fácil, ¿no? Sí, bueno, la verdad que eh, el hecho de, de ser 16 países solamente... Eh, implicaba esto, ¿no? que ningún grupo iba a ser fácil eh, los cabezas de serie son todos durísimos y, y bueno, en y la segunda ronda, el, el segundo pool que los, lo conformaban los europeos, eh, Turquía es uno de los más fuertes pero, pero bueno, nos tocó un africano que, que es algo lo que queríamos, no por menospreciarlo ni mucho menos, pero para evitar Corea así que que bueno, contentos y, y a prepararnos para, para llegar en óptimas condiciones. Bueno, y cuando sigo dando el sorteo, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensabas? ¿Cómo, ¿Cuál hubiese sido el ideal para vos? Independientemente de que pues todos los partidos hay que jugarlos, independientemente de que todas las, este, todos los rivales son difíciles y que nunca se ganó ni se perdió ningún partido antes de empezarlo, ¿no? Pero, ¿qué hubiese sido lo ideal para vos? Cristian Bueno, parece que se cortó la comunicación, chicos Así parece, ahí Noelia ya está trabajando para restablecerla Repasamos el resto de los grupos, ¿te parece? Dale En el grupo A, Corea, Grecia, Canadá y Francia El grupo B, como recién decía Santi, Australia, Turquía, Argentina y Nigeria El grupo C, Japón, Puerto Rico, Bélgica, España Y el grupo D, Letonia, Estados Unidos, Senegal y China. Ya faltan 227 días para el comienzo de este mundial que se va a estar jugando en Tenerife, España. Y algunos datos de los equipos que va a estar enfrentando Argentina. Australia, que viene de clasificar en el campeonato asiático, salió segundo tras haber perdido la final con Japón. Turquía, en el campeonato europeo, finalizó quinto en el, en el Eurobasket. Nigeria, en el Afrobasket, viene de ser campeón invicto, con un récord de 8-0 venciendo en la final a Senegal y Argentina, bueno, fue segundo de América en un gran torneo jugado en el Templo del Rock, donde sufrió muchísimas lesiones, muchísimos golpes, pero el equipo estuvo a nada de sacarle el título a Canadá, sí, un Canadá que es lo mejorcito del continente, sacando la WNBA, así que hizo un gran papel Argentina, ¿no? Estuvimos ahí una pelota de poder eh, cantar victoria en, en, en el Templo del Rock jugando un buen básquetbol y, y sobreponiéndose a las lesiones, que fue realmente durísimo, ¿no? Este, primero Diana Cabrera, que no pudo estar con el grupo, eh, bueno, Víctor Llorente, después este, durante el, el torneo eh, nuestra amiga Sofía Purúa, la Pepo González, o sea, eh, un, un, una serie de lesiones que... No solo lo básquetbolístico, ¿no? Sino también lo, lo anímico, ¿se acuerdan cuando cuando se fueron lesionando las chicas en el torneo con cómo lloraban durante el mismo juego sus compañeras eso tiene no, desgarrador es... lo que pasó con Débora González las la chicas la... ya no querían seguir jugando pero estaban en, la... ni más ni menos que en la final claro, te acordás y, y esas cosas hay que sobreponerse este, hay, que, hay que pasarla y Argentina mostró que tiene mucho templo, mucho corazón y hay algo muy positivo en todo esto, que es que hay varias chicas que están jugando en el exterior y eso también potencia mucho más El juego de nuestras jugadoras, ¿no? Así es. Bueno, ya está nuevamente en línea Cristian Santander. Bueno, te decía, Cristian, cómo ibas viendo el sorteo, ¿no? Y cuál hubiese sido lo ideal. Si es que hay algo ideal, ¿no? Porque después hay que jugar los partidos y nunca nadie ganó ni perdió un partido antes de jugarlo, ¿no? Sí, seguro, seguro. No, no, no tenía un ideal, Fabi. La verdad que, eh, bueno, eh, al definirse cómo quedaban eh, las líneas, sabíamos que al grupo de Estados Unidos no, por ser americanos no íbamos y, y bueno, y cualquiera que tocaba realmente eh, son todos de primer nivel y no, no iba con, con, ninguna, eh, con nada ideal. Eh, sí, sí me gustaba la opción de que, de que podamos tener un africano, así que eso se cumplió y ahora si es Turquía o si era Grecia o si era Letonia son todos este, rivales de jerarquía, así que bueno, a pensar en, en poder llegar bien Bueno, ¿y cómo está Argentina con respecto a, a estos equipos? Yo pienso que hay en el torneo hay, hay tres eh, líneas eh, marcadas, bueno, los, los cuatro cabezas de serie eh, eh, Estados Unidos, Australia, España, Francia a los que creo que, que eh, Japón ha, ha tenido un crecimiento muy grande en, en, en los últimos años y y se puede mezclar ahí hasta inclusive un podio, eh, y después está la segunda línea, eh, que, que es eh, muy dura, con todos los europeos, con Canadá, con, con China, bueno, nosotros tenemos que, que aspirar a poder meternos en esa segunda línea, y escaparle a la, a la última. Eh, Argentina viene de no clasificar en el último mundial, eh, y de ser 14 en el, en el último que jugó en el 2010. Así que, creo que tenemos que ir con, con con grandes sueños, con con todo lo que tengamos para dar y y entregarnos al mil por mil, al mil por mil, eh, sabiendo que es un torneo realmente muy duro. Eh, lo, lo bueno, yo comentaba recién que hay algo que que a ver, que ilusiona un poco más, ¿No? Que es eh, la gran cantidad de jugadoras que en la actualidad están jugando fuera de lo que es la la Argentina, eso el eso va a hacer que el, el, el conocimiento de las competencias este, europeas eh, brasileras eh, de otros países este, haga que nuestras jugadoras ya tengan un rollo un poquito mejor que el que venían teniendo ¿no? Sí, eso es muy bueno eh, haber jugado el repechaje olímpico eh, con la preparación previa también muy buena eh, nos, nos eh, hizo bueno, codearnos con, con todas estas potencias, la preparación que vamos a tener ahora también, entonces eh, eso me da tranquilidad para poder llegar y que no sea todo nuevo y que, y que no haga muchos años, que no se juega contra un eh, asiático o contra un europeo, la verdad que ese, ese ritmo lo vamos a tener y, y bueno, después tendremos que jugar bien para, para pasar de ronda. Este, Santiago, Franco... Cristian, sabía lo difícil que iba a ser este Mundial y que de algún modo arrojó eso, el, el sorteo de, de esta mañana. Eh, bueno, por el otro lado, qué orgullo, ¿no? Volver a formar parte de una competencia así, estar en el sorteo, eh, estar representando a la Argentina. ¿Cómo viviste todo eso también? Bueno, quiero agradecer muchísimo a, a Fede Susbiel, a, a toda la Cap el hecho de poder eh, tener presencia acá, Argentina, que han venido todos los países. La verdad que es algo muy bueno para para establecer vínculos, eh, para, para saber que somos muy respetados como básquet argentino eh, en el mundo, eh, en España en particular y, y que, bueno, eso nos obliga siempre a, a dejar una buena imagen en todos lados y, y, y poder, bueno, también disfrutar de, de cada momento porque, porque se aprende y, y bueno, eh, es algo que... que en mi caso, que llevo mucho tiempo en el baje femenino, es, es algo que, que bueno, está soñado poder, poder volver a un Mundial, eh, que se había ido como asistente y ahora, y ahora poder hacerlo como entrenador principal. Bueno, ¿y cómo estás viendo el armado y lo que se viene de la segunda edición de la Liga Femenina? Porque también es fundamental para tu trabajo, ¿no? Porque hay varias jugadoras que van a estar disputando este torneo. Bueno, veo que hay varios cambios de equipos, pero, pero creo que la... La esencia va a ser la misma que la temporada pasada. Va a ser eh, competitiva, pareja. Eh, la llegada de jugadoras extranjeras va a, va a potenciar la competencia. Eh, la verdad que es un calendario complicado el de la selección para con la liga. Pero bueno, entre todos tenemos que entendernos y, y poder bueno, eh, apoyarnos. Así que la veo con buenos ojos y, y espero que siga creciendo. Volviendo a lo que es la selección, ¿cuántas jugadoras tenés hoy en tu cabeza para afrontar este Mundial? ¿Y cuáles son las dudas que tenés para el armado del equipo? La preselección tendrá 18 jugadoras. Eh, las dudas eh, solamente pasan por, por bueno, cómo pueden volver las jugadoras que, que como ustedes saben, han, han estado lesionadas. Pero, pero bueno, estamos con un seguimiento exhaustivo sobre ellas. Eh, están trabajando muy bien, ya Victoria Llorente ha podido volver a las canchas la semana pasada, eso es, es muy bueno y, y esperamos que se recuperen, esa es la, digamos, la duda que tengo eh, a partir de eso, pero, pero confío en que van a llegar bien y que bueno ojalá siguen bien también para el sudamericano, que, que es un torneo importante y que, y que también es un... Es, un, es parte de la preparación a todo lo que se viene ¿La idea es mantener la misma base del americap o podría haber alguna sorpresa? mira la, yo calculo que la base en general eh, va a ser la misma eh, si responde bien como lo está haciendo a a, a, la, a lo físico y a lo deportivo eh, Victoria Sorente eh entiendo que, que podrá meterse en el, en el equipo, pero bueno, vamos a ver cómo llegan todas y cómo, cómo están, pero no creo que haya grandes sorpresas. La última de mi parte, ¿cómo se viven estos 227 días previos al Mundial, desde lo que es lo mental y la preparación también? Y bueno, la verdad que es eh, eh, hoy parece que falta mucho, eh, pero, pero no lo es tanto, nosotros en la, la America en eh, después bueno, pasaron un mes y en octubre empezamos con un seguimiento, con el entrega de planes, la verdad que mucho de, de, del, del cuidado y el, y el entrenamiento personal para poder llegar bien eh, a, a este evento. Así que eh, no, no, no tenemos que pensar que, que queda tanto, la verdad que, que con todo lo que se viene, empezando por, bueno, por la liga... Eh, ...nacional, ya, ya hay mucho por delante... ...por, por qué preocuparse... Eh, ...Cristian... Eh, ...por ahí no es una pregunta cómoda... ...pero te la tengo que hacer... ...ninguna chance o no se piensa... Eh, ...en Gisela Vega ¿no? ...no, hoy... ...hoy creo que Gisela... ...ya le ha dado muchísimo al básquet argentino... Eh, ...soy un agradecido de... ...de la vuelta que ha dado... Eh, ...después de muchos años... ...que haya vuelto a la selección conmigo... Eh, pero hoy, bueno, creo que por un tema eh, ya de, de edad y, y bueno, y algún eh, tiempo eh, que dejó de jugar, que volvió Ahora, ahora está jugando en, en, en Quesos el Pastor en la Liga 1 de España Pero pero hoy hoy hoy creo que, que tenemos otras jugadoras Que el grupo ya eh, ha, se ha mostrado muy bien y, y que el tiempo de Gisela pasó, como te digo Agradeciendo todo lo que hizo por la selección argentina Bueno, ¿y el objetivo cuál sería? El primitivo, el, el original Después lo que depara el torneo, me imagino Pero, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo sería pasar de ronda eh, Con eso estar entre los 12 mejores del mundo Y esperar cruce Y en el cruce, eh, bueno, es un partido eh, La verdad que el, que el formato del torneo es bastante cruel eh, los que quedan últimos en cada grupo no juegan más, eh, sí. lo, la, es, la menor cantidad de partidos posible, ¿no?, de, de un torneo mundial masculino que, que se juega por ventanas y, y con 32 países, a un mundial femenino con, con muy pocos eh, países y con muy pocos partidos, Hola. poder aspirar a... Primero a pasar de ronda y después, bueno, claro. eh, ahí, ahí esperar qué es lo que pasa, porque... Sería un sueño poder estar entre los ocho mejores, que sería el puesto más alto eh, jamás alcanzado. Pero bueno, eh, paso por paso y pensar en, en, en Nigeria. ¿Cuándo arrancas con el trabajo? Bueno, ya estás trabajando, pero quiero decir con el equipo. Sí, ¿sí? calculamos que en, en la primera semana de mayo ya estarían todas las jugadoras eh, entre la recuperación de las lesionadas y las que van llegando del exterior con la excepción de, de Greter, que estimo que con su equipo llegará a la final de Brasil y, y tardará un poco más, y Marchisotti, que tiene en Canadá todavía sus compromisos hasta, hasta junio, pero en primera semana de mayo ya, ya estará el, el, el gran grueso del equipo. Cristian, ¿Sí? lo mejor para lo que viene, mucho por, mucho por trabajar, está a la vuelta de la esquina, el tiempo pasa volando cuando nos queremos acordar, este, Australia, Turquía y Nigeria nos van a estar esperando con cuchillo y tenedor y nosotros a ellos también, así que lo mejor para esta etapa y, y ojalá que, que se pueda cumplir el objetivo. Bueno, muchas gracias Fabi, gracias como siempre por estar pendiente de, del baje femenino y bueno, a su disposición eh, siempre. Un abrazo muy grande. Abrazo enorme, ¿eh? un, un buen contacto. Eh, de la producción con, este, porque hoy a la mañana a 8.30 se hizo el sorteo, ¿verdad? 9.30 de acá, sí. 9.30 de acá, 9.30 de acá se, se hizo el sorteo, sí. este, bueno. Y, bueno, Argentina tener... arrancará el 22 de septiembre, esta es la agenda, 22 de septiembre contra Turquía, 23 contra Australia, el 24 de descansará que es día lunes, y el martes 25 cerrará la fase de grupos contra Nigeria con la ilusión, de como dijo Santander, de avanzar de fase. O sea, 22 del 9 con Turquía. Sí. 23 del 9 con Australia. Uh -huh. Descansa el 24. que bien que le viene ese descanso. Y el 25 juega sus petates frente a Nigeria. Porque de no haber conseguido ninguna victoria en los dos primeros partidos. Claro, en los papeles sería la gran final. Eh, ganándole a Nigeria. Bueno, después se puede dar el resultado que Argentina pueda tener una chance de ganar a Turquía. Habrá que ver. Turquía es una es del segundo pelotón de lo que estaba marcando recién Cristian, recién así que